Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 29 de noviembre del 2018 Tres minutos son los que pasan del punto de las 20 horas de las 8 de la tarde Y aquí comienza como cada jueves, como cada 7 días Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria En Euskal Música Programa que también lo vas a poder escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. En la misma franja horaria, de 20 a 21, de 8 a 9 de la tarde. En el mismo día, el 100.8 Berriozari Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y como bien sabrás, este programa de Euskal Música, cada jueves, en cuanto concluye, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos, tanto en Twitter como en Facebook.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 Además, también tenemos página en Instagram para que puedas visualizar las fotos de los grupos y solistas que se pasan por este programa para dar a conocer sus discos. Así que ya lo sabes, Facebook, Twitter e Instagram tenemos para ti este programa Euskal Música. Cerramos el mes de noviembre en directo, 29 de noviembre, lo abrimos en redifusión, en repetición, sábado 1, domingo 2 de diciembre. Hoy con la visita de Aitor Dele Yotican, que regresan tras 6 años con nuevo disco de estudio Non-Saudé, hay que comentar que entre medio de los 6 años editaron un álbum en directo grabado en Bomberenea. Y también escucharemos la música de Modus Operandi, Aneguriá o la formación Jaleo con ese álbum Eterno e Insatisfecho que por supuesto se pasaron por aquí, por Euskal Música a presentárnoslo. Como esto durante esta próxima hora de 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde, jueves en directo, fin de semana en Redifusión. Y vamos a comenzar el programa de hoy lo vamos a hacer con algo interesante Lo vamos a hacer con el nuevo proyecto de componentes de formaciones como vendeta y Betagarri Ellos son Iñaki, Andoni, Julen, Enrico, Rubén y Gonzalo Esta formación que dieron sus primeros pasos en julio del 2017 Pues cuando le presentó algunos bocetos el señor Iñaki Ortiz de Villalba a el guitarrista Andoni Machain de Lauroba es el comienzo de la estructuración de esta posible banda banda que comenzó a dar sus eh, primeros pasos en verano y en septiembre del 2018 en Pampot Studios con Alberto Macías y en town Studios con Yagoba Ormaetia grabaron este primer trabajo de estudio primer trabajo discográfico en el cual te vas a poder encontrar temas como Satos Gugas que es el primer corte en el que en sus primeros 15 Segundos, marca la pauta De lo que nos vamos a encontrar En este primer trabajo De estudio, Modus Super Andy El álbum, igualmente que ellos, homónimo Modus Super Andy, de él te extraemos los temas Cantaré, Eibiltzian Música Ya no volverá la vida nadiza no, no esperes más que cuando te gires ahí no estará la vida sorprende y defrauda también la vida me enseña y te marca a su vez la vida sonrisas y lágrimas que se precipitan una y otra vez pasó ayer los momentos tristes no pueden volver inda por el fuego Ezpertutan azkatuta, ustuta eta kalduta BEA jokan agota horren beste bilatzeaz argi izpirik baot peda Kezkaturik, nasturik, biluzik, bakarrik Ilunaria more emanik Gaudak ametsak ekarri dizkidan arren Doizak ametsak zalkutzen dizkit Bidea luzea bada ere, bidean aurrera goaz Bidea malkatxoada eta ezatzekina askotan Bidean barrena biatu ginen astaldian Bidea eginez, bidea izango gara ikusten nuena, ez da imaginatzen nuena oh! kantua korrelazioen irakasten agisa uruan izan dut bizitzan ez tarriak, argiak, herriak irriak hurrekin egongo dira gauri barra behar bezala akultzeko diarboi zargiek usdeko bidea luzea bata ere bidean aurrera koaz bidean malka da eta ez atxekina askotan bidean barrena biatu ginen aspaldian Con la música de Modus Operandi, con gente de Vendetta, gente de Beta Garry Hemos comenzado esta nueva edición del programa Euskal Música Con los temas Cantaré y el tema Ibil Chan Y ahora nos vamos con Aneguria Una mujer que nació en 1984 en Bilbo También hay que comentar que Aneguria, acá la quieta, se sumerge a los 17 años en el mundo del rap Cantante y cantante Compositora de grandes temas Componente en las bandas La Pico Clicá y La Dolce Rima Una de las fundadoras de Esquina Feminista En 2015 colabora en el primer disco de la rapera Labasu Con la canción Traca Matraca En 2017 Aneguriá autoedita su primer disco horchata da Chufa Y va a Japón al festival Fui Rock En noviembre de ese mismo año, gana la edición Vandeleya del 2017, organizado por Aske Fundacioa. Un año más tarde, ahora en 2018, edita su segundo disco, otra vez autoeditado, con el título de Frambuesas y Palomitas, y toca lo grande en el Festival Bilbao BBK, ya que se hace acompañar por la Orquesta Sinfónica Beochic. Ahora regresa al panorama musical con nuevo disco. El álbum Percebe, Dana Edo Ezebes, cantante, rapera, valedora, del lado popero, de la electrónica. Ocho temas te vas a poder encontrar en este nuevo trabajo discográfico para Anegulia, Anne, San Miguel, Crespo. Del te extraemos de los temas, Asquida y tu piel contra mi piel. <tose> Ordu gehi hey, egipasa ditut lanean Iabeteak ion dira Ez dakit nola galdu dudan denbora Bi harrian guzti zitota Eskerra gara izkunturatuna izela Ez dut horrela jarraitu behar Gure arteko zorrak dira Amaitu da Begira, begira egonean oztuta Batasin besteak orapillo beretik estireztira Borrokarako griina lotura guztiak apurtu dira Mina, mina, dolumina Sugarrak lehortu ditu malko guztia Naskak den mendera du Lurperatu ditza guna Lurperatu ditza guna Lurperatu ditza guna Eta caducidad Todo el mundo opina al vernos tasear Que dirán que dirán No debería de pesarme lo que dicen Pero y si lo que dicen es verdad Estoy perdiendo el tiempo Otra oportunidad Entre tus brazos dejo de pensar De pensar que es lo mejor pa mi mañana Cuando no me devuelvas ninguna llamada Llena de canas, no quieras saber nada de nada Sola abandonada Adicta a tu cama, me pierdo en tu mirada Me muero, tengo miedo Tu piel contra mi piel acostarme con cualquiera no porque no quiera tanto tiempo tantas ganas tantos fraudes disfrazados todos ellos de romances robando besos en los bares buscando el roce sin amarres tomando tragos me pierdo sola entre tanto barco náufrago sola a la deriva te vi sentado en la colina te besé y me besaste olvide todo lo que tenía antes Asquira y tu piel contra mi piel, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo para Ane Guria, más concretamente, para Ane San Miguel Crespo, nacida en Bilbo en 1984, dos de los temas extraídos del álbum Percebe, Dana Edo Ezebes. Y ahora nos vamos... Con Jaleo cambiamos radicalmente de estilo musical Y nos vamos con esta formación Que la temporada pasada ya estuvieron por aquí Por ahí Uscal Música Para presentarnos este su álbum Eterno Insatisfecho Por supuesto, nos dejaron su disco Y lo que vamos a escuchar Los temas La llamada Y pidiendo perdón Música No, lo que antes molestia, transformada ahora en bestia la no hay prisión que la retenga, prueba tú a detenerla Yo hasta comprando Está con la monumental Reventando toda alanta Yo cabe tanto sabentro Siente más que un sentimiento Oye lo llamaba Escortado de pulsos es Esa el poder de tu presencia se mirar hacia otro lado Si es que el barco ha naufragado la rumbo a tus ideas Contra viento y banea Si hagan a que has luchado Pero en el final aún no ha llegado Oh, con la voz bien alta Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Reventando tu más que un sentimiento Oye la llamada, escucha 12 pulsos, esquemando dos freguencias Siente la llamada, escucha 12 pulsos, siempre fiel a una vez Suelo levantado En un mundo solitario Solo tú puedes cambiarlo Serra más esperanza Que equilibre la balanza Hidla con la voz bien alta Reventando tu garganta Lo que habetan dos adentros Siete más que un sentimiento Oye la llamada Los trata doce bolsos esquivando todas preguntas siempre la llamaba Los trata doce bolsos siempre fiel a mismo Egociodad, del desastre ha estallado en mil pedazos Ya no queda alternativa, nadie los podrá parar Siento que esto ha comentado, todo el odio acumulado Por las calles derramados, los temores más malvados Yo nada del pecado ha tallado el mismoloz Siente todo chocaremos Mi posebra de al cantar Que ceda tocame no Se si los lazos del destino No van a poder con ego Vas te Del maldito Ha estallado en mil pedazos Son tantos los enemigos Que no dejan de achacar Arropado por el frío A contracorriente el río Nunca ande por los caminos Que no me dejen soñar Ez dut jakin sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo para la formación de Nafarroa Jaleo, el álbum Enter, Eterno Satisfecho, ahí estaban sonando los temas, La Llamada y Pidiendo Perdón, ya ahora nos vamos con Leiotican, ya que tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Retia, por el programa Euskal Música, a Aitor para hablarnos, para presentarnos este nuevo trabajo discográfico Non Saudé, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, y por supuesto para hablarnos de los conciertos, así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con Leiótican. Euskal Música te trae la entrevista de la semana. Euskal Música, jueves de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde, sábado y domingos en redifusión, repetición de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde. En el tema Astu de Siñique se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico de la formación Leiotican, un doble CD, en el cual te vas a poder encontrar 17 temas para hablar de este disco, de los trabajos anteriores, de la trayectoria de la banda, de los conciertos. Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Uscal Música, Aitor, bajista de la banda, Racha León. Opa, Racha León. Eh, vamos a echar un poquito, si te parece, la vista atrás, a los comienzos un poquito de Leiotican. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Leiotican? Bueno, pues los primeros ensayos seguramente fueron allá por el 92, que ya ha llovido bastante desde entonces. Lo pasa es que en aquellos tiempos ni aliótica ni, bueno, era un par de amigos o tres pues juntándose en casa de uno eh, para ensayar. Y bueno, pues le, la cosa siguió para adelante y... Y bueno, luego ya nos fuimos juntando, eh, bueno, yo como bajista, había al principio otra batería, bueno, y poco a poco, pues se formó lo que es la formación hasta ahora, ¿no? Nosotros tenemos el orgullo de decir que casi desde el principio, desde hace desde el 92 prácticamente, un poquito más adelante, quizá, seguimos eh, con los mismos miembros hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, luego cuando empezamos a ensayar un poco, queríamos plasmar esas canciones, esa, esa música que hacíamos eh, en una maqueta, ...y grabamos lo que es una maqueta en los estudios de Todo Música... ...que aquí en aquel entonces estaba en un sótano en la avenida del ejército... ...y ahí, bueno, eh, quedó registrado, creo que eran nueve canciones... Y bueno, y a partir de ahí los primeros conciertos, la segunda maqueta y bueno, lo demás ya discos y conciertos mm. y hasta ahora. El primer trabajo lo editasteis en 1998, bajo el nombre de M.N.S. D.A. S.E.R. Aldatzen. El primer CD, digamos, eh, sí. Es. ¿Mm? sí, sí. Desde entonces, una larga trayectoria musical y de discos. Cuéntanos un poquito ese recorrido hasta ahora. Bueno, pues si miras hacia atrás, eh, jo, yo no quiero meter la pata pero creo que son siete discos. <risa> Entonces, pues bueno, eh, sí que teníamos claro, igual los primeros años, en, eh, como has dicho, el de Mines de la lo sacamos en el 98, el segundo en el 2000, luego 2003. Eh, sí que al principio, pues eh, entre disco y disco mmm, lo hacíamos más rápido todo, ¿no? Entonces, eh, en los últimos discos sí que ahí eh, hemos tenido que tomarnos más tiempo para prepararlos, para hacerlos bien. Y hasta ahora todos los discos los hemos sacado con gore, eh, decir que bueno el último trabajo de estudio fue en el 2006, 2012 perdona, que han pasado 6 años y entre medio, pues, dos años más tarde sacamos lo que es un CD y DVD en directo. Y bueno, pues casi mirando hacia atrás, yo casi ni me lo creo, ¿no? Que hayan pasado tantos años y que hayamos hecho tantas canciones, mm. pero bueno, aquí seguimos y la verdad que, que con muchas ganas, ¿no? Siempre pienso que La Idiotica de mm. su grupo que parece que, si, que siempre estamos empezando, ¿no? Pero mm. ya, pues mira, ya lo que tenemos. Eh, más de 20 años y si, como decías anteriormente, sin cambios prácticamente. Hay que suponer que hay que ser algo más que músicos para seguir de esta manera, ¿no? Eh, eso es. Eh, lo que teníamos muy claro desde hace, bueno, desde que sacamos el segundo disco, que igual era un momento en que podíamos profesionalizarnos o intentar un poco vivir de esto a ver hasta cuándo duraba, pues dejamos claro que esto lo teníamos que tomar como un homie, como algo que era de los cuatro y teníamos que respetar los tiempos de los, de los cuatro, el criterio de los cuatro, ¿no? entonces Por eso es que, que seguimos hasta ahora aquí y por eso también pues que muchas veces entre trabajo y trabajo nos alargamos, pero es algo de, es un sello de identidad de Leiotican y así lo, lo llevamos y así lo seguiremos llevando. Uh -huh. Regresáis después de 10 años en silencio después de aquel arol del 2012, eh ¿por qué tanto tiempo sin saber nada de Leiotican? Por lo que acabo de decir, es que bueno, eh, cuando sacamos el jarro eh tuvimos, que, bueno, hicimos un montón de aciertos, lo que es la presentación y todo esto. Luego dos años más tarde grabamos el CD de DVD en directo en Montverena, que, que bueno, eh, también fue un trabajo potente para nosotros, CD y DVD juntos uh -huh. y luego pues bueno, eh Bueno, la, la, la vida de cada uno que tampoco te, que te impide llevar el grupo pues bueno con la rapidez o hacer las canciones o hacer las letras como quieres, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que teníamos claro es que hasta que no estuviera un, un buen disco preparado, todas las canciones, todas las letras, no íbamos a entrar al estudio de una manera precipitada. Uh -huh. Entonces, por eso sí, sí que se ha alargado, pero bueno, sí que ha, ha tardado, pero mira, ahora volvemos con un disco doble, con un buen puño de canciones y ahora lo que toca es defenderlas uh -huh. y, y seguir para adelante. Con este Non-Saudé disco Que viene además en dos partes Ego en Leian en el, la primera parte Y Visi Enchant, eh, Sein y Lenchat en la segunda eh, ¿Por qué lo habéis dividido en estas dos partes? Mira eh, Vimos En un principio íbamos a grabarlo eh, Iba a ser un disco eh, sencillo O sea, un disco normal ¿no? uh -huh. Pero eh, lo íbamos a grabar En dos partes La primera parte la grabamos eh, con Iker Pedrafita En los estudios El Sótano muy cerca de aquí en Ártica y eh, cuando fuimos a grabar la segunda parte pues eh, Iker no pudo y tuvimos que grabarlo en Estudios K con Alberto Porres una vez que tuvimos ya todas las canciones y todos los materiales encima de la mesa pues bueno nos pareció que ya teníamos, era bastante como para hacer un disco doble que era que era interesante, que era una idea potente y bueno y así así lo hicimos, eh, un disco doble cada disco tiene está grabado en un estudio, cada disco tiene Su, digamos su universo eh, ha sido las canciones han sido concebidas en, en, en tiempos diferentes y bueno cada uno tiene su, su, su propia personalidad ¿no? y luego pues dentro de lo que es eh, algo general que es el, el título no que uh -huh. a los dos discos que es non chaude uh -huh. eh, ¿ habéis tenido alguna colaboración en las canciones maquetación foto al disco lo habéis hecho todos otros eh, prácticamente todos nosotros uh -huh. eh, igual en eh, todos los discos que hemos hecho hasta ahora quitando las maquetas eh, siempre hemos tenido algún tipo de colaboración pero en este disco ha surgido así y luego también pues podemos decir que es un disco muy nuestro ¿no? en el uh -huh. sentido de que prácticamente todo todo lo hemos hecho nosotros eh, lo que son todas las canciones sin colaboración ninguna sí que es verdad que hay por ejemplo en el primer disco el, en el ego en le y Pues bueno, eh, tiene un gran peso el productor que que fue y que pedí uh -huh. pero bueno, todo lo demás, las canciones, las letras y todo prácticamente al 100% nuestro, ¿no? Y luego lo que es la maquetación también la he hecho yo, la portada nos la he hecho, bueno, era una foto de, que teníamos de una de una amiga, pero el resto pues lo hemos hecho nosotros. Y bueno, pues es algo, nos lo saca Gorr, pero muy, muy autoproducido uh -huh. en ese sentido. Pues algo muy nuestro y, y en ese sentido, pues pues contentos. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de qué van las letras de las canciones de este nuevo trabajo del Gioticann, Non Saude. Bueno, pues en este disco las letras han estado bastante repartidas, ¿no? Entre lo que es Pachi, Gorka y yo que somos los que los que hacemos la, las letras y luego también, bueno, hay una, una poesía de Gabriel Aresti, que también tiramos de, de Gabriel Aresti en el, en el anterior disco, en Harold pero, pero bueno la, han estado repartidas y yo creo que ahí se ve también en la variedad no de las letras por un lado yo igual escribo de una forma más más negativa o más oscura o igual a Gorka le gusta más contar historias y Pachi, bueno, tiene un punto también de reivindicación, de ironía También de poesía, y bueno, ha quedado bastante bastante variado en ese sentido. Y eso es un poco, ¿no? No ceñirse solo a un tipo de letras, ¿no? Eh, hay más, pues eso, reivindicativas, otras que son, mmm, pues igual hay alguna de amor o algunas que cuentan historias sobre sobre la generación no nuestra y bueno, un poco pues que haya, que haya de todo, que haya variedad. Uh -huh. Pues si te parece antes de meternos a hablar de los conciertos, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? Pues si quieres poner por ejemplo Ego en Leia, seguimos con la formación Leiotical, más concretamente con Aitor, eh, bajista de la banda, en el programa Buscal Música, este jueves 29 de noviembre en directo, sábado 1 domingo 2 de diciembre en redifusión eh, vamos a meternos a hablar de los conciertos ¿cómo tenéis pensado presentar este disco? vais a incluir todo entero? vais a meter temas de los discos anteriores? clásicos, por supuesto, de Leiotical <risa> Pues ahora estamos en ello, trabajando <risa> estamos trabajando en ello pues, ahora pues lo que toca es ensayar eh, ver qué tal funcionan estas canciones tanto en el local como, como en directo ahora tenemos esa, esa pequeña batalla ¿no? interior digamos de decir joder pues tenemos que meter estas canciones pero para, para eso pues tenemos que sacrificar otras ¿no? entonces ya claro son bastantes discos bastante canciones y de momento pues viendo un poco las que las que mejor pueden funcionar en directo y ensayándolas eh, pues un repertorio pues no sé, de hora, una hora y media o así nos curraremos Y, y bueno, también eso, lo que tú has dicho intentando pues meter todos los clásicos de The Yotican y dando mayor peso pues a, al nuevo disco sí. y luego ver un poco cómo funciona y si hay falta hacer variaciones en repertorio pues ir haciéndolas ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco? ¿Es un poco pronto? El 1 de diciembre tocamos en Rentería el 6, si no estoy equivocado eh, tocamos en Durango en Aochenea Luego seguramente el 12 de enero en Ataravia en la Sala Totem uh -huh. y luego tenemos también el año que viene pues en Monverrea y en Ermua. Ahora mismo no me acuerdo de las fechas, pero bueno, eso todos esos conciertos ya están atados de momento. Uh -huh. Y aquí estamos hablando de conciertos, ¿se acuerda Aitor cuando fue el primer concierto que dio, la primera vez que se subió encima de un escenario? Pues claro, cómo no, ¿Cómo no me acuerdo. Es, fue en un pueblo que igual os sonará, que se llama el Sasu, que fue el Gateche, que hemos tocado ya bastantes veces. Eh, y a ver si me acuerdo del otro grupo que era... Eh, no me va a acordar ahora. Bueno, el caso es que tocamos allá, el Gateche, y bueno, fue una experiencia... Pues bueno bastante bastante bonita para nosotros y también recuerdo que en, afuera había una bronca increíble con la, con la guardia civil eh, pero pero increíble porque se acaban de encontrar los cuerpos de la seiza uh -huh. y bueno las cosas están muy muy tensas y ese es el recuerdo y ahora y tocamos con el grupo era con doctor cibago que estaban por, por girar de gira por eucar herría uh -huh. y coincidimos con ellos uh, nos metieron juntos y ese fue la primera vez que, que nos subimos a un escenario Bueno, ya que tenéis al disco en la calle también tenéis un videoclip eh, contarnos un poquito dónde fue grabado cómo fue la grabación del videoclip el videoclip eh, pues lo grabamos en el local eh, bueno pues con, con una cámara dando varias tomas y luego sí que ha sido muy muy tocado en ...en postproducción, metiendo uh -huh. fotografías... ...sobre todo, lo que se ha, se ha jugado es mucho con, con todos los fotogramas... ...metiendo que haya mucha variedad y metiendo muchos fotogramas... ...y bueno, eh, prácticamente todo es en blanco y negro... ...y yo creo que es un poco, es, puede ser bastante impactante... De decir que, que hay mu mucha mucha fotografía, mucha variedad... ...y a ver, a ver si funciona. Non Saude, doble directo de la ...de qué manera se puede conseguir, de forma física... Sí, supongo, bueno, esto lo distribuye GOR entonces, pues bueno, en las tiendas habituales de Elcar o así, pues sí que estarán si no en la página de GOR y si no, pues nosotros, por supuesto que también llevaremos a los conciertos eh, lo que son discos, eh, también bueno, ahora vamos a sacar camisetas uh -huh. y luego ahora eh, también lo hemos sacado En, en vinilo Creo, ¿eh? ¿eh? porque, bueno, eh, no es un vinilo doble es, es simple, pero bueno sí que es portada abierta y bueno, lo que es la portada y todo el, el, el diseño así, pues la verdad que, que va a quedar muy chulo. Hablando un poquito del vinilo, ¿va a ser en una tirada limitada o...? bueno yo sí te digo que todas las tiradas son limitadas no, no se van a hacer 500 copias sí, es lo habitual que también con el anterior disco del Harold también sacamos en vinilo blanco uh -huh. y también fueron 500 copias y bueno, ha funcionado relativamente bien, todavía quedan copias, entonces pues bueno lo mismo que he hecho antes, eh, se están distribuyendo, eh, en, en GOR tienen su página web, también está distribuyendo por tiendas y nosotros si alguien quiere pues nos lo puede pedir a nosotros o en los conciertos uh -huh. también nos moveremos. De temas que se mueven entre el hardcore melódico y el punk eh, rock para Hitor, alguna canción que le guste más que las demás, por cualquier cosa especial, algún significado especial Bueno, pues es que yo no soy en absoluto <risa> objetivo, ¿no? Pues bueno, no, hay que coger el disco entero y hasta Así que, bueno, esta canción me puede gustar más por la letra o por la música. A mí normalmente me suelen gustar lo que son las canciones más rápidas, eh, más, más agresivas, pero lo que es el, el disco hay que cogerlo como un todo, ¿no? Así lo hemos concebido, aunque sean dos discos, y yo espero que, que la gente lo escuche entero y luego pues ya cada uno pues que tenga sus canciones uh -huh. favoritas y ya está. Eh, 25 años de andadura de Lejoticán, eh, ¿qué se te pasa por la cabeza al decir esta cifra, 25 años? Pues que no me lo creo, <risa> <risa> no sé, yo cuando me he dado tengo esa concepción del tiempo no que ha pasado, pero sí, eh, luego te pones a mirar pues todos los discos de los estudios, todos los conciertos, pues sí, sí pues que estamos un poco viejos, eso es lo que se me pasa <risa> por la cabeza. <risa> y antes de ir acabando con la entrevista, algo que me haya dejado, ¿qué quieras decir? Pues nada, no, ha sido bastante completa la entrevista, pues eso, lo del disco y nada, pues que a la gente que le guste el idiótican, pues que que este disco pues yo creo que, que les gustará también y nada, y pues a la gente que no pues que, que no os cozca, pues que le eche una una escucha que ya pues bueno, o sea, hoy en día es muy fácil escuchar todo tipo de grupos. Y, y nada, que, que si eso, pues que nos vemos en los conciertos, sin mm -hmm. más. Pues Aitor es que ricasco por haber venido, es que ricasco eh, suerte y que todo va bien Venga, es que ricasco yo Pues ahí está la entrevista que hemos realizado a uno de los componentes de la formación leiótica, Aitor más concretamente que se ha pasado por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por Euskal Música para presentarnos este su nuevo álbum non-saudé, para hablarnos también de la trayectoria musical de la banda y de los conciertos hay que comentar que como bien hemos eh, hablado en la entrevista es doble CD y además es doble vinilo así que interesante la propuesta Que nos trae esta formación de Iruña Esta formación de Nafarroa Leiotican Tras 25 años de andadura musical Y nosotros que ya ponemos el punto y final A una nueva edición de Euskal Música antes recordarte Que hemos escuchado primero a Modus Operandi A Neguriaya la formación de Nafarroa Jaleo Y después hemos hablado con Aitor De Leiotican De lo dicho Toda la trayectoria musical de la banda Los conciertos Y el nuevo trabajo de estudio Nosotros nos vamos Recordarte que volvemos el próximo jueves 6 de diciembre con más música, más historias más contenido entre las 20 y 21 horas en una nueva edición del programa Euskal Música hasta entonces, saludos, agur Euskal Música también en las redes sociales ...síguenos en Facebook y Twitter... ...Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... ...Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM... ...Euskal Música en las redes sociales. Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM